...desde la ciudad de Buenos Aires... ...transmite AM690... ...K24 en radio... ...una radio como a vos te gusta... ...en la tabla 1... ...porque la tengo en la cabeza... ...y 700 toneladas de cianuro de sodio anual... ...y es más... ...dice que para que puedan trabajar... ...con esas 700 toneladas de cianuro al año... Necesitan 35 camiones eh, O sea que 35 camiones viajan hacia la lumbrera Con ese cianulo de sodio para poder separarlos La retaguardia La retaguardia radio La guardia no te vayas ahora comienza tengo una idea tengo una idea tengo una idea tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea.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 Si escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar No te vayas, ya comienza Tengo una idea Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio Una idea un programa políticamente incorrecto que tú y yo encontraremos tal hola amigos qué tal como están bienvenidos a un nuevo programa de tengo una idea en El... 505, más acordar a un modelo famoso de auto de que no se fabrica más. Es verdad. No, no nos auspicia Peugeot, sí si lo no podíamos nombrar. No. Ah, no, sí lo nombramos, <risa> sí, no, no hay problema. El programa el número 23 de este ciclo 2017 que les habla Nico Rosales y me acompañan en el equipo de Tengo una idea Graciela Carballo. ¿Qué tal Graciela? ¿Cómo estás? Hola, Nico, buenas tardes. Y Carlos Morquio, Carlos, hola, ¿qué tal? Hola, amigos. Eh, saludamos a los operadores, Natacha Solbianchi aquí en el estudio, Víctor Basterra de Radio La Retaguardia y Julio Pardo está operando en AM690. También agradecemos la locución de nuestro programa a Adriana Pérsico, a quien siempre saludamos porque nos escucha las veces que puede. También recordamos que nos retransmiten los jueves de 19 a 20 horas Los amigos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos una página que es tengo unaidea radio.com.ar donde allí pueden encontrar los programas grabados y las entrevistas y también eh, si nos quieren escuchar inmediatamente después de este programa en radiocut.fm ...creo que dicho todo, nos pueden seguir por mmm, Facebook, tengo una idea por Radio La Retaguardia... ...y el mail, sí. José, lo digo yo, <risa> tengo guión bajo porque no pudo menos complicado no pudo salir... ...tengo guión bajo una guión bajo idea yahoo.com.ar Tenemos varios temas para hoy, vamos a hablar de lo que nos preocupa en la Ciudad de Buenos Aires está este corredor digamos eh, que pasaría por encima de un espacio donde funciona una asamblea varios espacios y, uh -huh. y otras claro y otras viviendas alrededor es la asamblea de juan de justo y corrientes de los vecinos Y bueno, también hoy nos visita uh, y viene a hacer su columna eh, Luciana Salis, la columna de arte y ya hacia el final del programa vamos a estar reflexionando sobre el Mura menos y otros eh, temas a nivel nacional. Así que ponemos primera y arrancamos con todo, tengo una idea. El desarrollo es un viaje con más náufragos que pasajeros, más náufragos que pasajeros. Eduardo Galeano. ¿Me estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Como les comentaba compañeros, compañeras, oyentes, el gobierno porteño de alguna manera continúa avanzando con obras públicas sin consulta previa, por ejemplo, a los vecinos, a los consejos consultivos, justamente que la palabra lo dice el Consejo Consultivo, deberían consultar a las asambleas. Y este es el caso, justamente, de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, para... Eh, queremos hablar sobre la construcción de un viaducto que pasaría, justamente, por encima de este espacio donde se reúnen eh, los vecinos y también eh, estaría afectando o afectaría las viviendas alrededor de esta zona. para Saber un poco más de esto, estamos en comunicación telefónica con Nini Pérez, ella es presidenta de la Asamblea Juárez Justo y Corrientes. Nini, te habla Nicolás de este lado y me acompañan mis compañeros eh, Carlos y Graciela. Nos, nos estás escuchando. Sí, exactamente Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, no soy exactamente la presidenta, soy Bien. miembro de la asamblea, de comisión directiva, de la asociación. Bien. No vamos a ser sinceros, a veces ni nos acordamos quién es el presidente, quién es el secretario, bueno. porque nuestro funcionamiento, la verdad, es que se centra en la que seguimos realizando semanalmente eh, donde todo lo discutimos de manera horizontal y así lo, lo decidimos uh -huh. como en aquellas épocas del 2001 cuando esta asamblea empezó a formarse uh -huh. en la calle en Juan de Justo y Corrientes uh -huh. eh, mira eh, hay una obra que se está por desarrollar, en realidad ya se inició su construcción eh, una una oh, no, no. Es hola, hola Nini, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿ustedes eh, a mí? Sí, ahí, ¿no? si, si puedes eh, ubicarte en un lugar donde tengas buena señal de celu porque, porque se, se perdió un poquito, sí A ver, espera un segundo, sí. vamos a ver si Dale. encontramos un lugar mejor Dale ahí, ¿Ahí nos estás escuchando vos? Yo ustedes los escucho bueno, perfectamente Bueno, mientras tanto seguí contándonos si querés ¿Ustedes a mí me escuchan sí. bien? Sí, ahí te bueno. estamos escuchando Esperemos que siga así. Decía entonces que se hace eh, esta obra, que es un viaducto sobre las vías del ferrocarril San Martín, lo que se hace es elevar las vías del ferrocarril eh, entre la estación eh, Palermo y Paternal. Uh -huh. Son 5 kilómetros de vías férreas que se van a elevar siguiendo el trayecto de donde están ahora las vías del ferrocarril. Eh, nosotros no, es que, no estemos de acuerdo con la obra porque en realidad los pasos a nivel en una ciudad como la de Buenos Aires, nuestro local en este momento, desde el 2004, tenemos un comodato con nave son tierras de Nación, de, corresponden al ferrocarril a Nación y nosotros estamos ubicados en un local en Corrientes 6114, a media cuadra de la vía. Así uh -huh. sabemos perfectamente los inconvenientes, los accidentes, los problemas de tránsito que crea la existencia de este paso a nivel. El problema es que de esta obra nos enteramos eh, a finales del verano porque empleados del ferrocarril estuvieron tomando fotos y levantando datos para el inicio de la obra. Claro. Cuando nos fijamos por Internet, la maqueta... Eh, presentaba el lugar donde hoy está la asamblea y tenemos una radio, radio asamblea que está contigua una radio comunitaria eh, declarada de interés cultural de la comuna 15 uh -huh. todo eso aparecía verde que no sabemos si la idea era pasto o qué ahí empezamos uh -huh. las gestiones y como muy bien dicen ustedes lo primero que hicimos fue acudir a la junta comunal uh -huh. porque siendo la obra más importante ¿no? Eh, que se está haciendo en la comuna 15, suponíamos que la junta comunal debía tener posición al respecto. Claro. Bueno, el presidente, el señor Uccesi del PRO y la junta en su conjunto dijeron no conocer absoluto, no haber sido informados. Eh, ni, ni haber estado presentes en algún momento que se hizo algún lanzamiento bueno, de ahí en adelante hemos ido a todas las reuniones de participación ciudadana entre comillas, así llamadas en chatarita en Villa Hortusa, sí. en Villa Crespo por La Reta, por Santilli y bueno, eh, siempre íbamos a ser convocados, finalmente hace cosa de unos 10 días eh, se nos convocó una reunión con el secretario de transporte Juan José Méndez, uh -huh. con ARRE Nación, Terreno de Ferrocarril, uh -huh. y Ausa. Ausa es la que está a cargo de hacer la obra. Ajá. Ellos nos juran y rejuran que no va a tocar ni a la asamblea ni a la radio, pero escrito no hay nada. Y el otro, la otra gran preocupación, es que imagínate que una obra de tamaña envergadura, ¿no? y da a todos los vecinos, Claro. Eh, no solamente porque desaparezca o no un espacio comunitario, la forma de transitar, eh, la zona va a cambiar, los comercios, hay viviendas que están ubicadas detrás de donde está la asamblea, que tampoco sus habitantes saben al día de hoy qué va a ocurrir, eh, también hay viviendas, como se imaginarás. Eh, linderas al terreno de ferrocarril, bueno, toda, y todo esto nadie ha recibido comunicación oficial al respecto de cómo van a hacer las obras. Claro, ni tampoco así. se comunicaron con ustedes para decirles efectivamente si los iban a re relocalizar, por ejemplo. mira la última reunión que tuvimos, que fue hace 10 días, la gente de AUSA nos dijo que no nos van a tocar, o sea, va a ser eh, demolido, digamos así un local que está lindero, el ferrocarril, pero que no llegaría esa demolición hasta nuestro local. Aparentemente cambiaron de lo que era el planteo de la maqueta original. Uh -huh. Pero lo que nosotros estamos proponiendo, que nos parece algo que tiene que hacerse, eh, tanto la Constitución de la Ciudad como la Ley de Comunas, la 1777, dicen que los vecinos para una obra como esta tenemos que ser consultados. Claro. Eso, tenemos bien. que dar nuestras opiniones que además imaginar, ya, es la obra digamos que tiene en su manos que así visitada, no sabemos to, todavía no está transparente no uh -huh. nosotros por lo menos no hemos sido informados pero esa sería la obra arriba ahora sí. ¿qué pasa abajo? abajo va a quedar un gran espacio donde no va a haber nada Bueno, por ahí los vecinos queremos tener ahí un centro comunitario, o queremos tener comercios, o queremos tener, ¿qué es eso?, un patio de tango. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo es que se conforme una mesa donde nos podamos sentar los, funs... los distintos sectores, sí, los vecinos afectados, eh, los que transitan, los comerciantes. Hola, mi niño, ¿me estás escuchando? vayamos diseñando entre todos un proyecto de qué es lo que queremos debajo del viaducto. Eso sí eh, le incumbe al gobierno de la ciudad. Así que bueno, en esta disputa estamos. Bien, eh, se escucha, a veces se pierde un poquito la comunicación, pero bueno, eh, acá mi compañera quiere hacerte una pregunta más. ¿Qué no, tal, ¿no? Lo escucho perfecto, que pena que no tiene vuelta. No, se, se entrecorta de ratitos, Nini, te habla Graciela Carballo. Quería hacerte dos preguntitas. Una es eh, que nos cuentes las actividades que, que se desarrollan en la Asamblea, que son bastantes. Eh, y otra es, si ustedes saben, porque los porteños nos estamos acostumbrando a que los presupuestos para hacer determinadas obras sean una sorpresa... Eh, de la que nos enteramos después, eh, no sabemos cuánto va a costarnos esta obra. ¿Ustedes saben algo de eso? Y bueno, no. las actividades. Mira, eh, toda la información relativa a la obra, eh, no sé, está envuelta en un gran misterio. Es un secreto. Es un secreto. Ahora nos <risa> han invitado, hace un rato me llamaron, porque parece ser que están invitando a una reunión, Mañí, a las diez, horas, eh, pero sinceramente por las características dice ser lanzamiento uh -huh. eh, o sea, te muestro lo que te voy a hacer con el viaducto eh, nadie está diciendo que Oramada. no yo no mala okay. de nuevo una maqueta nosotros necesitamos la Converse eso sí. ha sido eh, palabras, lanzamientos eh, espero que mañana por que van a hacer un lanzamiento aparentemente, eh, estas cosas, algunas de estas cuestiones le dan respuesta. Por ejemplo, si van a conformar una mesa con los vecinos, cuánta plata significa la obra. y uh -huh. yo lo único que estoy segura es que lo que pretendemos hacer los vecinos, lo que serían nuestros sueños, por llamarlos así, de, de ocupación, de utilización de los espacios debajo del bioducto, mira, va a ser una centísima, una milésima parte y te digo mucho, este no sé, de, de todo lo que va a ser esa gigantesca obra, es nada, eso te quiero decir. Y tienen combinando... que hacen ustedes en la asamblea Nini, porque Mira, tienen una es... tarea importante? Mira, nosotros en este momento la la asamblea fue, fue cambiando acorde con los tiempos. Hay algunas actividades que mantenemos desde que se desde que se formó la asamblea. Por ejemplo, tenemos toda la semana una olla popular jueves a la noche luego tenemos apoyo escolar en relación con las escuelas de estatales del barrio eh, tenemos talleres taller por ejemplo de tango diverso eh, tenemos cine nos no en un concurso y bueno noche. Pues... Hola, sobre distintas problemáticas bueno, ahora por ejemplo hicimos tres plenarios con respecto a este tema del viaducto, donde bueno, participan y opinan los vecinos también funciona ahí un centro de jubilados la asamblea, funciona ahí barrios por memoria y justicia de Villa y bueno, las últimas dos cosas te diría yo que que como pues construcciones de las cuales estamos muy contentos del último tiempo, son nuestra radio la radio asamblea que en realidad partimos desde la Asamblea con muchos colectivos que hizo la cooperativa cartonera del barrio los vecinos que recuperaron el 25 de mayo la cátedra de soberanía alimentaria de la facultad de agronomía ya o sea, tenemos muchos programas de producción propia eh, que descansan básicamente sobre grupos sobre colectivos que, que trabajan en el territorio y la otra es a partir del año 2014 eh, también funciona en este local de corrientes al 6.100 en el local de la asamblea una parte cooperativa de consumo, que se llama La Yumba, uh -huh. que nació con 100 socios y ahora en tiene... En homenaje tiempo. a Don Osvaldo en homenaje a don Osvaldo sí. y que tiene algo más de, de 1200 socios que bueno tiene como objetivo eh, abaratar eh, la, bueno, poner al alcance los alimentos de, del bolsillo de, de, de los sectores populares, de todos nosotros va y bueno, compramos eh, solamente a, a sectores o de la economía social y solidaria o a PYMES no, no a multinacionales por ejemplo eh, si sí, emprendedores empresas familiares o cooperativas o en muchos casos también fábricas recuperadas del barrio con los cuales ya ya teníamos relación y algunas que lamentablemente se han incorporado ahora. Últimamente hay tres, este, yo te diría las históricas, por ejemplo, está Arrufat, eh, Torreón, Crisínópolis, uh -huh. ¿no?, de acá en el barrio digo. Sí, y, uh -huh. y ahora último, tenés, pero en pocos meses, la litoraleña... Y sí. lo visto este de ropa de bebé claro. y ahora está hobbypi de monturas o sea viste es un, no sé cada 15 días una nueva fábrica que por suerte ante la quiebra o el abandono de los patronal se repite esta historia cooperativa de que los, claro, los obreros se organizan uh -huh. así que bueno, eh, les compramos tratamos de, de ayudarnos mutuamente esto es un poco eh, tanto la radio como la cooperativa lo, lo último que ha, que ha generado nuestra, nuestra asamblea por supuesto no solos eh, todo, todo desde el comienzo este con este tejido importantísimo para nuestros barrios bien, eh, mini Miny eh, quedó clarísima la importancia que tiene este espacio y por eso Eh, queremos eh, que vos recibas y la asamblea reciba nuestro apoyo de la radio, de este programa y por supuesto que seguiremos en contacto para actualizarnos de las novedades bueno, muchísimas gracias por el espacio, un abrazo fuerte para todos, gracias igualmente, gracias. hasta luego adiós Estuvimos en comunicación con Mini Pérez, ella es integrante de la Asamblea de Juan de Justo y Corrientes, bueno, que nos relataba esto de, digamos, de, en contra de una topadora que pasaría la, por el, encima de, los de esta pintaría, los pintaría de verde. Claro, la maqueta aparece en verde, vamos bueno, a ver qué pasa. ¿Qué significa? Será hincha de ferro, cajuto, Cam maquiaveni. <risa> cambiaron el amarillo por el verde. Claro, muy bueno. Vamos a un tema musical de eh, una obra de teatro que ya la recomendé y la quiero recomendar nuevamente y esto no es una invasión en tu columna de espectáculos que lo estamos esperando Sí, sí. Si, ¿vale? el, la actualidad no nos da tiempo Bueno, bueno, ahora sí, en el próximo hacemos espectáculo Vale Bueno, la obra es El Fulgor Argentino Esta obra está hecha por un grupo de vecinos de La Boca que... Eh, el grupo nació hace 34 años, ellos representaban sus obras en la plaza del barrio, es el barrio Catalina Sur, son unos monoblocs que están a, a un costado de la avenida Almirante Brown, en la boca, dos cuadritas de Almirante Brown, ellos ahí representaban sus obras, hacían una choriceada antes de comenzar la obra, y luego lograron comprar un, un galpón, Benito Pérez Galdós, 96, donde armaron su teatro, que ellos lo llaman la Plaza Techada. E incluso eh, mantienen la, la, la tradición de la choriciada porque hay un, una parrillita que ellos han montado y donde, bueno, antes de ver la obra o después se puede comer algo. En su programa ellos escriben... Somos un grupo de vecinos que vemos en el teatro la posibilidad de comunicarnos con otros vecinos. A través del teatro intentamos recordar el valor de nuestras historias individuales y colectivas. Recuperar la memoria que creyó y que cree en un mundo mejor. Una pequeña sinopsis de, de la obra, el fulgor argentino, club social y deportivo. Abre sus puertas para los bailes de 1930. El golpe militar que derroca Yrigoyen interrumpe los festejos y de ahí en más en el salón de baile se reflejan los avatares de nuestra historia. Los enfrentamientos y golpes militares truncan la fiesta que permanentemente lucha por reiniciarse. La historia sigue su curso y llegamos al 2030. Terminan diciendo ellos, nuestra visión de estos 100 años de fulgor argentino es un intento de memoria que no implica un análisis científico ni académico sobre los hechos sino el rescate de algunos ites, hitos que han quedado en la memoria colectiva y como grupo de teatro comunitario hemos querido recrear realmente es muy buena la obra son más de 100 personas en escena eh, ya les digo, no son artistas profesionales pero realmente tienen un, un profesionalismo este increíble Y, y bueno, es muy buena y, y la recomiendo. Y vamos a escuchar el, el tema final. Y comparto con ustedes la letra. Y se acabó. Lo conocido por ustedes terminó. Tanto insistieron con la globalización que al final el globo explotó. Y ustedes no. No se enteraron de que todo reventó. Porque estuvieron aquí, dentro del galpón, en la función, mirando el fulgor. No se preocupen, es una broma, que pronto puede ser realidad. porque qué es tan frágil el equilibrio entre la vida y el no va más? Y por favor, que nadie diga la utopía se murió. Si para muestra basta un solo un botón, aquí hay cien utópicos hoy que por amor brindamos toda nuestra alma en la función. Y si logramos conmover su corazón, nuestra utopía ya se cumplió por ese mundo que hemos soñado, sin injusticias y en libertad, porque pensamos que aún es posible, por eso es que estamos acá. Y a cantar, que estamos vivos, y eso hay que celebrar. Somos la historia que el futuro va a contar, y mal o bien nos recordarán. Con la memoria, la esperanza resistirá. Borda otro el hijo En el mantel de la vida Pero no para la estiva Después tenerlo guardado A mantel almidona ¿no? Prefiero aquel conjonida Seguimos en Tengo un medio la columna de arte con Luciana Sález Muchos años después Frente al pelotón de fusilamiento, el corolino Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabraba, construidas a la orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales, daban a conocer los nuevos inventos. Primero, llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa, arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos, tratando de des desenclavarse. Y aún... Los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. «Todo es cuestión de despertarles el ánima». José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno, para eso no sirve. Pero José Arcadio día, no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto a de sobrarnos oro para emprender para emparedar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron a una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. «La ciencia ha eliminado las distancias», pregonaba Melquiades. Dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la Tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca a la mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, consiguió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquiades otra vez trató de disuadirlo pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa Úrsula lloró de consternación aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas José Arcadio día no trató siquiera de consolarla Entregado por entero a sus experimentos trágicos con la obligación de un científico y aún a riesgo de su propia vida, tratando de mostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso el mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en, úrsul, en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante la protesta de su mujer, alarmada por tan peligrosa e inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Y hasta ahí voy a llegar Me imagino que ya nombrando a, a José Arcadio Buendía Y a Aureliano Buendía Y a Úrsula, que es Úrsula Iguarán su apellido Muchos se imaginarán de lo que estoy hablando Y Macondo pa. Y Macondo, claramente Y Melquíades, que también es alguien muy importante eh, Pero bueno, hay muchos que tal vez no lo leyeron Y estoy hablando nada más y nada menos de 100 años de soledad de el gran Gabriel García Márquez Yo sé que ya traje García Márquez una vez Yo trato de no repetir a los autores Pero lo traje especialmente porque en el día de ayer, 5 de junio eh, 100 años de soledad cumplió 50 años eh, de ser publicado por primera vez Fue en el 67, el 5 de junio del 67 eh, Y realmente me pareció que valía la pena hacerle un homenaje trayéndolo ¿Qué pasa? Como yo sabía que lo iba a traer Lo leí de nuevo, porque hacía mucho que no lo leía Generalmente me tomaba entre mes y mes y medio leerlo y debo decir que en dos semanas y media lo liquidé porque hacía mucho que no lo leía y cada vez que lo leo para mí es una historia completamente distinta. Yo digo siempre, cada vez que uno agarra un libro va a depender del momento de uno lo que ese libro le transmita. Uh -huh. Y bueno, este libro... Yo lo he leído muchas ocasiones, es más, cuando llegué les mostré, tengo un, un árbol genealógico que ya está amarillo el papel, porque lo tengo desde mi época del secundario, que no voy a decir cuántos años pasaron, eh, y lo leí, lo leí, lo leí, y cada vez que lo leo vuelvo a descubrirlo. Yo realmente lo recomiendo, hay una película, no la vi, eh, si no me equivoco es mexicana la película, no la vi así que no puedo recomendarla o no recomendarla no, no, no quiero decirle que la ve porque no sé si es bueno o si es fiel pero tengan en cuenta que garcía Márquez fue premio Nobel de literatura por lo tanto debe valer la pena está bien. Obama fue premio Nobel de la Paz, ¿no? O wow. sea que <ríe> todo, todo entre pinzas. Pero se supone... también. Claro, por eso. Se <ríe> supone... No, realmente es un libro que vale la pena. Es muy largo. Yo les recomiendo que a medida que lo vayan leyendo se hagan El arbolito genealógico o búscalo en internet, que hoy en día debe estar. En su momento eh, yo lo, lo hice a virome. Eh, todo el mundo se me rió y cada vez que lo leo lo vuelvo a abrir porque llega un momento que los nombres se repiten. Y no es al azar que los nombres se repitan. ¿Por qué? Una de las protagonistas del libro, que es esta Úrsula, que se nombra al principio, Úrsula Iguarán, es la esposa de José Arcadio Buendía, madre de José Arcadio y Aureliano. Es que eh, es un personaje que siempre está ocupada en mantener a la familia unida, porque es toda la historia de la familia Buendía, y de que no se pierda esta cuestión de parentesco medio raro porque Úrsula y José Arcadio eran primos entonces ya todo empieza como desde algo medio incestuoso y ella siempre dice que el destino le juega a ella varias bromas porque todo se repite porque ella siempre tiene la sensación de que todo se repite y esa repetición justamente está más que nada marcada por los nombres Se van a ir repitiendo con algunos cambios. Uno es Arcadio, otro es José Arcadio, otro es Arcadio José, Aureliano, Aureliano José, José... O sea, van variando muy poquitito, pero se van repitiendo. Y esto es lo que hace que toda la historia sea coherente dentro de su incoherencia. Porque cada uno... es ellos los, los dividen entre los Aurelianos y los José Arcadios. Y todo el tiempo los Aurelianos tienen una forma de ser y los José Arcadios tienen una forma de ser. Y tal vez no son... ...descendientes directos. No es que todos los aurelianos son hijos de Aureliano y que todos los José Arcadio son hijos de José Arcadio. Se van mezclando. Pero está bueno cómo las personalidades de, de estos personajes van siguiendo esa línea de, de personalidad a la que los hace el nombre. Eh, Macondo es un pueblo inventado por él no existe pero tiene una magia increíble bueno, por supuesto el realismo mágico es lo que hace claro. Gabriel García Márquez y es un libro que cuando lo agarren van a decir, yo ni loco leo esto porque por lo menos la versión que tengo yo tiene 600 páginas pero vuelan, desaparecen uno lee y si, si se toma el trabajo de más o menos ir siguiendo y entendiendo los nombres es una historia maravillosa no es a ver, no, yo no puedo decir, es una historia que te va a partir la cabeza porque tiene una enseñanza. No, tal vez no, pero es dentro de su hilo de su intrincado, tiene una magia y una invención y una creatividad increíbles. Es uno de mis libros preferidos, así que no sé si se darán cuenta por por como lo, lo estoy contando y compartiendo pero realmente vale la pena que, que lo lean, que lo sigan y que lean varias cosas de García Márquez porque no son todas iguales uh -huh. tiene novelas, tiene también eh, biografía autobiografía tiene también eh, narración crónica en eh, Relatos de un Secuestro si no me equivoco se llama uh -huh. que es eh, Noticias de un Secuestro ahí está, que es eh, cuenta todo el secuestro de varios periodistas colombianos uh -huh. eh, Relatos de como... un náufrago de solito el relato de un náufrago es otro Es excelente relato de un náufrago eh, Lo que tiene eh, No, perdón que, crónica un amor relato de un náufrago muy bueno Pero uh -huh. Crónica de una muerte anunciada Que fue uno de los primeros libros que yo leí de él Porque me hicieron leer en la escuela eh, Tiene una cuestión excelente Que es que empieza por el final Empieza contándote uh -huh. el final eh, Y a partir de eso se genera toda la historia Otro cortito, el coronel no tiene quien le escriba También, es muy bueno el coronel no tiene quien le escriba No es de los que más me gustan uh -huh. a mí pero es muy bueno. Eh, otro que yo traje la vez pasada, que para mí es excelente, que es un, eh, un son varios cuentos, es Ojos de Perro Azul, que no es de los más conocidos y es muy, muy bueno. Y Del Amor y Otros Demonios, bueno, ya hablamos de palabras mayores, pero bueno, es el Gabo, ¿no?, que vamos a, a sí. pretender. Tiene que gustarle el realismo mágico, ...a mí me fascina... ...es creo que el género que más me gusta... ...así que yo lo disfruto mucho... ...pero vale la pena... ...aprovechar estos 50 años... ...y ver de qué se trata... Eh, ...sí, Grace... ...no, quería decir una, una cosita que es... Eh... Eh, eh, ...que Cien Años de Soledad... ...fue publicado en Argentina... Sí. El, el, ...el único que creyó... ...en este libro... ...fue Paco Porrúa... ...que murió el año pasado o año ...hace muy poco... Y después una cosa eh, interesante de todos los libros de García Márquez es cómo empiezan. Este libro empieza muchos años después, durante el fusilamiento, eh, es, es raro cómo empiezan, tiene sí. frases extrañas para comenzar. Sí, sí no solamente frases, tiene... Mmm, esta cuestión del realismo mágico es un poco así, ¿no? De repente, bueno, no les quiero contar demasiado, pero uno de los personajes se fuma, no voy a decir quién, pero cosas así eh, otro de los personajes lo, le pegan un tiro y la sangre de él pasa por abajo de la puerta recorre la plaza baja escalinata sube escalinatas y recorre todo el pueblo hasta que llega a la casa y la madre lo ve entonces tiene esas cosas increíbles que descolocan obviamente insisto es realismo mágico pero para mí es maravilloso y realmente recomendable, léanlo insisto, no sé qué tal la película, si alguno la vio y quiere contarnos eh, que nos cuente y eh, háganse el árbol genealógico y cualquier cosa después le saco una foto y se las dejo en el Facebook <risa> para que lo tengan y se la descarguen, pero no, en serio vale la pena, léanlo, primera edición fue de Sudamericana 5 de junio de 1967 así que en sus 50 años recordamos al lado muy bien Llevamos con 100 años más y guasones.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 Si te controla, si te humilla, si te insulta, si te grita, si te pega, no lo permite, no lo permite, el amor no lastima. Ni una, Ni una. Ni una. Estás escuchando. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Compañeros, comenzamos nuestro bloque nacional, no podemos dejar de hablar precisamente de la marcha de Ni Una Menos, ¿no es cierto?, que se hizo el sábado, la tercera marcha. Así es. Y, bueno, fueron, fue este, fue bastante gente. Sí, como se esperaba, digamos, y aparte sí, sí. Eh, de masiva también eh, federal, ¿no?, porque en varias principales ciudades del país también se concentró muchísima gente claro, claro lo que pasa es que eh, fue después de la marcha del 2 por 1 que es así, fue impresionante sí. entonces claro, esta quedó aparte en TN este ahí, ahí sí te mostraban todo tenían el dron lo más alto posible entonces vos veías que las por ejemplo la avenida de Mayo repleta en toda su extensión pero ya las diagonales no tanto más bien vacías ...cosa que con el 2 por 1 estaba todo... Este, ...pero en ese caso el dron no lo, no lo subía, las DTN. Sí, además yo pienso que fue un día sábado que este teóricamente sería proclive... ...para que hubiera más cantidad de gente... Uh -huh. ...pero yo como, como chica del conurbano digo... Uh -huh. eh, ...en general mucha gente que trabaja y que se moviliza a la ciudad no lo hace los días sábados. Para nosotros es lejos ir al, al claro. centro los días sábados. Uh -huh. Si bien en, en muchos lugares, por ejemplo en la Plaza de Morón, eh, hubo una, una gran convocatoria y una gran cantidad de mujeres que, ah, que bueno. fueron, pero en general el tema del transporte y el tema de la distancia a veces conspira este uh -huh. para los del conurbano movilizarnos al centro un día de fin de semana. Ahora, a mí me llama la tensión que las demandas de la, de la declaración que se ello y siguen siendo las mismas, ¿no es cierto? Sí. Con lo cual me parece que hay pocas modificaciones respecto al tratamiento que le da la policía, la justicia a las denuncias de las de las mujeres este Sí, hay una cuestión bastante paradójica que es que cada vez que hay una movilización la semana anterior teóricamente aparecen anuncios pasó también con el tema del 2 por 1 esta ley que pretendió limitar el fallo sí. que, que de hecho se sancionó casi por unanimidad con el desacuerdo solo de, de el fantoche de olmedo eh, fue la semana anterior bueno como una forma y esta semana antes de la de la movilización también apareció esto de bueno la suprema la, la, la, la corte suprema eh, volviendo a este por eh, eh, tratando de volver a colocar en escena protocolos, este el tema de las eh, de las del aborto no punible también apareció en escena en algunas provincias, siempre pasa esta cosa espasmódica de que cuando está anunciado una marcha la semana anterior hay anuncios que no terminan de cuajar, que sí, no sí. yo yo creo que también coincido con vos Carlos de que la lo que se demanda, lo que se reclama digamos, del colectivo Ni Una Menos, eh, se repite. Se me repite. parece que, acá traigo una nota muy interesante de la revista Crisis, que le hicieron al colectivo Ni Una Menos, algunas reflexiones que me parece que eh, se deben estar dando al interior de, de los movimientos en general eh, feministas, del movimiento Ni Una Menos, que dice algo así, quiero citar una parte de, de la respuesta del colectivo, que dice, eh, tal vez... En algunos casos somos un poco ingenuos en nuestro reclamo antipunitivista, que tiene que ver con de esto de si reclamamos, digamos, eh, este carácter punitivo hacia, por ejemplo, los violadores eh, o la gente, digamos, que ejerce violencia, eh, estamos en una encrucijada, dicen, si no le propones nada a la mujer que cagaron a piñas y al tipo le dan una pena de cuatro años, sale al toque, vuelve al barrio a hostigarla, ¿qué queda a esa mujer? ¿Vivir con miedo? armarse, mudarse, perder su vida. ¿Quién la defiende en el barrio? También no sin costo. Pero tenemos capacidad para disputar los territorios. ¿Nos eh, metemos a los los metemos a los tipos a, a la cárcel y entonces, ¿dónde vivimos? Por eso crece en el imaginario la posibilidad de zonas liberadas. No lo tenemos resuelto, estamos en un momento de tener que plantearnos estas preguntas de una manera ...no inocente... ...me parece que esa es una de las reflexiones también... ...que se están dando... ...al interior del colectivo ni Nuna Menos... Sí. ...y que no cesa la violencia, ¿no?... ...seguimos no. casi con una muerte... ...cada 24 horas de una mujer, ¿no?... Sí, sí, ...sí, ...otra reflexión que me parece que, digamos... ...para salir, o sea... ...el carácter masivo ya está demostrado, me parece... ...o sea, han sido... ...contundentes las tres movilizaciones... ...sí, sí... Eh, ...y acá también se preguntan desde el colectivo Nuna Menos... Dice, estamos en frente a una enorme demanda que tiene directa relación con la masividad del movimiento de empezar a articular un pensamiento más o más profundo, ¿no? Dice, sobre el Estado, sobre la economía, que suponga un cambio en las relaciones estructurales que venimos denunciando, o tal vez una estrategia de incidir en el plano electoral. Tendríamos que pensar con quiénes dialogamos para empezar a encontrar estas respuestas. Y dicen acá que para ellos los sindicatos serían, por ejemplo, uno de los actores centrales. Bueno, es una es, es un una síntoma, uh -huh. y es un síntoma que están apareciendo en listas y en conducciones sindicales, el tema de la presencia, cuando hay algún violento, eh, las denuncias de las compañeras, si hay algo solidario es el movimiento de mujeres en este sentido. Me acordé de otro, otro, otro tema que salió a, a la palestra, digamos, al... Al, ...al debate antes de, de la marcha... ...que fue el tema... ...de que se le saque la patria potestad... ...a los a los violentos... ...es claro. decir... Eh, ...yo creí, cuando cuando lo escuché... ...me pareció increíble... Claro, esto... ...¿tú pensabas que eso de hecho... ...claro, que de hecho ya no, estaba... No. ...no, no, hay tipos que eh, son violentos... ...inclusive eh, asesinos... ...que tenían la patria potestad de sus hijos... Uh -huh. ...el caso Galeano, por ejemplo... Claro. ...el uh -huh. caso Galeano después se fue revocado además, pero en el caso Galeano los hijos estaban con el sospechado de haber este mandado a matar a Rosana ah, Galeano. A la mujer, sí, sí, sí. Terrible. Sí, sí, sí, sí. por eso te digo, este, o sea, yo lo que veo que la, la, la justicia como que se mueve muy lento porque no veo eh, cuando yo comparo un petitorio, una declaración de una de una este, marcha con la siguiente Habiendo transcurrido un año, no veo este, el, te el tema, una... ¿sabes qué, Carlos que el... que repiten este la, la, la, la, la, el petitorio, las exigencias. ¿no? El tema, ¿sabes qué? Que el sistema patriarcal sí, eh, se reproduce fácil. en la, la justicia también. Claro, claro, entonces hay que romper con esa sí, sí, esa, esa estructura. Sí, sí. Eh, no sé si ya lo dijeron, si ya lo dijeron, pido perdón, yo estoy un poquito tarde. Eh, a Farro le dieron perpetua. Sí, pero... y le sacaron la patria potestad sí, sí, sí. por unanimidad porque tenía sí. que ser así sí, sí. perpetua y no más tener a los hijos sí, por unanimidad recordemos que un, un jurado popular digamos, sí, eh... sí, sí, sí este Bueno eso sí está, está bien una buena noticia sí sí ahora cuando vos escuchás a los a los abogados Como querían justificar y sí, que el pobre sí. hombre no se acordaba y que él, él declaró él, él hizo una declaración ley una declaración escrita que bueno que los hijos los querían Perverso. es tremendo es tremendo ¿no? y, y, y el grado de violencia el grado de violencia que es el grado de violencia que tenemos en nuestra sociedad no que lo uh -huh. vemos que se yo, ayer este, veía por el noticiero que los tipos se agarraron a balazos por un perro, viste entonces eh, es tremendo, y sí. bueno, esto, así que, bueno, y brevemente quería comentar y solidarizarme con dos camarógrafos, una camarógrafa y su asistente, que fueron agredidos en, en Bahía Blanca, ellos fueron a un encuentro de ADEPA en el Teatro Municipal, ADEPA, ADEPA es la organización, digamos, de la, la patronal periodística, y quisieron entrevistar a a una persona, Analia Larrea, que había hecho ya le había hecho una, una declaración pública a María Eugenia Vidal, que la puso en una situación incómoda, la quisieron entrevistar. Bueno, pues le fue impedido, le torcieron los dedos, eh, lo agarraron del cuello a él, eh, lo, se lo llevaron a la DDI, eh, le, le borraron la memoria de, de la cámara y su asistente que grabó eso bueno se la llevaron también a una comisaría a la primera de bahía blanca la metieron en una en una celda pidió ir al baño y cuando sale del baño dos mujeres policías le piden que se desvista o sea es un grado también lo que hablamos no de violencia muy grande por supuesto han hecho la, la denuncia penal recordemos Carlos que esto sucede en bahía blanca lugar donde sí. se editó la nueva provincia donde bueno. todavía está impune la muerte de los trabajadores Loyola y Henrich de ese diario que fueron amenazados de de que iban a terminar en un sanjón durante la dictadura cosa que así sucedió bueno, María Eugenia Vidal se muestra una gran eh, admiradora de Gustavo Elías que es el nuevo dueño de la nueva provincia un diario facho si lo hay sí. porque el en su lucha contra el narcotráfico que va así que yo quería que ir. repudiar otra cosa que es la expo empleo donde ah, fueron sí. cerca sí. de 200.000 jóvenes no se la esperaban a buscar un trabajo y se encontraron con una bolsita amarilla que las repartieron que decía potenciate. Muchachos, esto no se hace, no se jode con las ilusiones de los pibes. Hay una desocupación de un, más de un 24% en los jóvenes de 18 a 26 años. Y estos tipos juegan con esas expectativas haciendo una exposición donde saben de antemano que casi nadie va a conseguir trabajo. ¿eh? Cuando los pibes llegaban a alguno de los stands, le decían Manda que mandara Manda un, un mail, mail a, la, a la página de la empresa. Después de horas de cola. Cosa que decían los chicos y eso ya lo estoy haciendo ahora. Claro. Y se, se, se fumaron, como dicen ellos, este cuatro y cinco horas de cola. Uh -huh. Pero no se imaginaban los 200.000. 200 pibes. Si uh -huh. no lo hubiesen hecho. Terrible. Eh, nos entró un mail, a eso a las 19.30, que dice, hola y frescos días... Hola a todos, muy lindo recordar eh, a El Fulgor. Los dejo para poder escuchar la columna de Luciana. Un abrazo, Adriana. Así que, Adriana, muy bien. le mandamos un beso. Bien, y nos vamos, eh, compañeros. Eh, Nati, ya nos queda tiempo. No. Ya nos tenemos. Está Luis Angiò ahí hablando, sí, no sé sí, si qué sí. entrar. Bueno, no se vayan que precisamente ahora viene Luis Angiò y Rosaura Barletta con otras voces, otras propuestas. Nosotros nos encontramos en una semanita, le agradecemos a Nati la operación técnica y nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Chao, un abrazo para todos. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy por España y Taragua de Asunción, España y Argentina, Alemán en Salvador. Un francés se fue para Chile, japonés en Ecuador. De la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, k 4 Radio, una radio como a voz de gusto. Es la hora veinte, minutos. Temperatura actual, 10 grados. Moto mensajería el chavo trámites bancarios cobranza fletes, responsabilidad y puntualidad a su servicio solicite su moto al 11 62 81 58 52 11 62 81 58 52 conducción en el nuevo milenio viernes 17 horas ejes para la conducción en el nuevo milenio por K24 en radio AM690 una radio como a vos te gusta Empresa de Transporte Translinears SRL Comunicate con nosotros, translinears.yahoo.com.ar Musical, siempre musical, un programa con amor y pasión por la gente música nueva, conducida por Oscar Cufré y Mariela Cufré, con participación de la audiencia, donde el humor y el comentario suman parte de nuestro programa, te esperamos aquí, en la M690 K24 en radio todos los jueves de 17 a 18 un programa con amor y pasión por la gente musical, siempre musical, jueves de 17 a 18, porque Gata 24 en Radio AM 690, una radio como a vos te gusta. No Soy la radio, quiero la radio porque es mi Comics, Sociedad Anónima, especialista en gestión aduanera. Los domingos son auténticamente música italiana por la 6 novembro. Melodías italianas, una realización de Antonio Fará.